En club, hoy vacío,、eh, con las manos de Felipe. Gracias, chicos, por, por atendernos, por recibirnos. Bien, gracias, c h e n por dar esta mano para que se entere la gente a dónde, ¿A dónde tiene que ir. ¿no? c h e cuénteme lo que vamos a ver en el Teatro de Florence. n、no, el Teatro de f l o r e、eh, s salimos con una nueva gira, así como una segunda etapa de la presentación de Marginal y Popular.、Uh -huh. Y arrancamos con el lanzamiento de un video nuevo. Acá, rock, rock. Acá, rock. Con Hernán s l o t n i k Domingos a las 21 en 221 Radio 103.1. Esto que gira Seguimos en Acá Rock.、Eh, un lujo el talito Marcielo charlar con él, la verdad. Estuvimos con problemas con la nota con, con Nito, ya que se hizo difícil comunicarnos. Lo vamos a hacer seguramente la semana que viene. Pero ya están los chicos de Equilibristas aquí. Amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos Acá Rock. Che, gracias por el disco. ¿eh? Eh, no, bueno,、nada. pero cuéntenme cómo arrancó todo esto. ¿Cómo es a la gente? Cuéntenle, ¿qué es Equilibristas?、Eh, Equilibristas nace a partir de. La idea nuestra d e formar una banda, tocar nuestras canciones. ¿Cuánto hace que están tocando? Hace,、eh, tocando dos años,、uh -huh. pero formamos a, hace dos años y medio más o menos. Ajá. Sí. Ajá. Nada, eso, medio de 2002. Son amigos、eh, de, del barrio. De,、eh, nos、son? conocemos de la escuela Normal dos, sea. acá a una escuadra. Sí, acá nomás. Sí. Dale. Y bueno, y ahí se conocieron. n con los demás chicos de la banda también? No, Mati, yo lo conocía cuando era chico, allá vive en el barrio también de Los Hornos. De Los Hornos. Donde、sí. ensayamos también. Ajá. Y donde, bueno, el arte del demo tiene mucho que ver con. c、sí. el barrio también, n ¿no? Son los talleres ferroviarios. Estas son las dos grúas de. Fo... Le cuento a la gente que es... en el disco hay dos grúas esas que son para cargarlo.、Eh, sí,、favor? arreglar trenes creo arreglar que eran. Trenes,、ah. sí, los vagones, algo de eso. Qué bueno que están y se ven de lejos las dos grúas, mirá qué bueno que están. Este, así que bueno, ¿son de los hornos todos, todos, ustedes、eh, o él solo?、Eh, yo, Mati, que es el batero, no y no. él no. y l vivo d e n e San Lorenzo, así que. e l t e de San Lorenzo, <risa> Pero pasa la mayor parte del tiempo sí, en los, en los hornos, <risa> o sea que sos adoptado. <risa> claro, <risa> ya <risa> lo adoptamos. Ya, ya, ya es como para adopción l o adoptaste.、Sí. Che, loco, y bueno, ¿y equilibristas? Bueno, decidieron hacer un demo,、sí. que es el que tengo en la mano. Cuéntenme qué es el cuál es el proyecto que tienen para, para la banda ahora. Bueno, eh. Primero que nada empezamos a hacer temas,、uh -huh. siempre con la idea de hacer algo nuestro. Suena muy lindo, loco, quiero decirle. s Bueno,、eh. muchas gracias. No, gracias.、Sí. Eh, nada, cuando más o menos tuvimos un par de temas, seis, diez,、eh, decidimos grabar algo、uh -huh. de una manera, bueno,、eh, no, no quiero decir precaria, pero es como para empezar algo. Logramos con Juan Gasco, que、okay. es un, un, gran, un gran chabón, es, un pro, es productor,、sí. e s t u d i a en Bellas Artes, es compositor y. Lo grabamos en, en su casa, en la home studio que tiene,、Ajá. por un precio muy accesible que nos hizo. Deshizo la gamba para sí, que lo puedan hacer. Sí, sí, por、Esa、suerte sí. sí. Y nada,、eh, salimos como primer material el, el demo este. La idea, obviamente, por ahí después es hacer un disco.、Uh -huh. sí. y, y mientras tanto lo van presentando por distintos lugares. ¿Qué van a h e Si están tocando, cuéntenme un poquito eso. ¿O todavía no? No, no, sí. El, el demo lo sacamos、eh, a finales de octubre del año pasado. Y bueno, y a partir de esa fecha estuvimos tocando siempre en La Plata. Nos presentamos en, en distintos lugares, sean Pura Vida, sí, el año pasado. Que... que siempre da una mano, Pura Vida, ¿no? Claro, Para poder、sí. tocar a la banda, eso es fundamental, hay que decirlo. Sí, La, verdad, así, la ¿no? verdad que Pura se, se reporta con nosotros, Diego siempre nos tira la mejor. Y, y bueno, y después. Tocaste en un lugar emblemático, aparte. Claro. ¿no? De nuestro rock. Claro. De Nosotros sí, decimos、sí. e s el templo del rock. l e j o s Es el último que está quedando, me parece, ¿no? Un、eh, sí, Creo、rock. que sí. Eh, claro. d El Under Platense, si querés, claro, ¿no? Sí. O sea, bueno,、eh, nosotros la, la primera vez que tocamos, el 1 de agosto de 2013, tocamos en El Moura, que era el, un barcito de ahí de, de Levante 74. No, pero que tenía que ver con. Que el... era una, una especie de. Quería hacer una extensión de. De, de pura. sucursal. Claro, a h o s a sí. Y bueno,、no、¿Cerró vos?、No、posibilidad... ¿Cerró, no? Sí, sí, sí. Sí, sí, no, sí, no, sí, sí, sí el... ese, un par, ya. Ah, mira、sí. vos. No, y después del demo empezamos a tocar.、Eh, bueno, tocamos en Pura, tocamos en Zenón. Y tocamos en, en varios lugares. Bueno, hemos tocado en el Copetín, acá también en La Plata.、Ajá. Y hace muy poquito, a los dos años de la banda, tocamos en el Club Cultural Lucamba, 67%. Sí, 17, bueno, está, muchas bandas están yendo a Lucamba, ¿no? Sí, sí.、Eh, Otro lugar que, que está,、eh, se, está eh, en... se entiende que es, es del palo el lugar. ¿sí? Muy, muy, mucha predisposición, muy buen lugar. Está esta piola. ¿Y conocen.? Conocen la onda y conocen cómo armar todo、claro. para que las bandas estén cómodas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. La gente en, te trata de 10. Eso está bueno.、Sí. Che,、eh, bueno, ¿y cómo es el, el, la actividad que tienen ustedes? ¿Ensayan todos los días? ¿Ensayan a veces? ¿Se encuentran? ¿Tienen su.? ¿Laburan? ¿Qué hacen a, aparte de esto? Claro. Sí, laburamos, e s t u d i a m o s t e n e m o s novias. Ni. Ni. Eh, sí. y ensayado, ¿En qué labores?、Sí, bueno, yo estoy laburando de cajero en supermercado. ¿En dónde? En Bea, de 1771. La、sí. gente que vaya y a sabe, <risa> agarre, le das, tenés que llevarte los cosas, tenés que llevarte el demo、claro. y le decís: mira, te llevaste la bolseta, toma, acá llevaste esto, escúchalo,、sí, qué es sé yo. Es buena. Está para, buena, a ¿eh? Para cierta gente, esa idea. p e g a r e l p a l así. Está muy bien, ¿y vos qué haces? Yo, yo arranqué hace una semana <risa> a atender teléfonos de ART de Federación Patronal. <risa> uh, bueno, está bien. Estamos... Está bueno ese laburo, ¿no? no? El, sí, debe ser, el jodido debe ser dicen, cuando sos este, esos telemarketing y todo eso, que te putean en todos los. Sí, lo sí no,、digamos. acá en teoría es tranquilo. Todavía no arranqué, arranqué pero es, es tranquilo. Bueno, teoría, está bien.、Sí. Es, es así, la historia de, de la música、eh, tiene eso, ¿no? l a b u r a m o s de otra cosa hasta que se pueda sí,、eh, sí. lograr en algún momento、sí. llegar a esto, que eso es lo que todos、sí. enfocamos. Lo,、sí. Recién hablamos con Etano l Marcielo y él dijo algo muy. muy Muy especial o, o algo que yo lo tomo, ¿no? En que más allá de querer ser famoso, el éxito, lo que fuera, se toca por amor, por placer y después este, a partir de ahí, bueno, si llega a todos lados, mejor, pero no por una cuestión de guita, sino que mejor por una cuestión de que、eh, llega tu música a todos lados, como él dijo cuando pasaron por la tele, no pensó en, bueno, ahora voy a vender más discos,、uh -huh. sino que dijo, bueno, hice algo y llega a todos lados. ¿Ustedes tienen esa visión?、Eh, o porque ahora. Las bandas como que crecen y quieren ser famosas de repente. Y a veces es un camino más largo, ¿no? Un, un poco más tarde, bastante más largo este, y más sacrificado, si querés. Así que, bueno, es como que laburo y banda, ¿no? ¿Cómo, cómo lo llevan ustedes a eso? ¿Cómo se, cómo se arman para, para, para la banda?、Eh, no sé. <risa> la llevamos.、Eh, mucho creo que no pensamos en lo que queremos hacer, sino que disfrutamos Disfruta juntarse, de lo que h a c e Tocamos lo que queremos.、Eh, Y salimos a tocar cuando queremos también. Y las fechas las armamos nosotros. Y ponen Lucamba, hubo escenografía, proyecciones, hubo de todo. Qué bueno eso. Sí, sí, ¿y, sí, ¿Y quién es, se encarga? ¿Qué tienen? ¿Un grupo de amigos? Más o menos. s q u n e la g o ustedes son así? No, s o m o nosotros tres y Gonza, Gonzalo g o n z a Manuel, que se encarga de lo que es la producción general, por decirlo de alguna manera.、Ajá. Mitad manager, mitad artista, él sacó las fotos del demo. Sí. Y entre los cuatro intentamos hacer todo. El día anterior estábamos haciendo una grúa, que es una de esas,、sí. el, de 4 metros, clavando madera a las 4 de la mañana, y lo hacemos porque nos gusta. Qué bueno, ¿sí? ¿hay imágenes de eso? Sí, sí, sí. ¿A sí. sí. í sí. Creo que、sí. ¿A dónde, a dónde se pueden、sí. encontrar esas imágenes? En la, ¿En la página de Facebook. decir, Tiara.、Eh, sí, no, el, tenemos el Facebook de Equilibristas, nos、sí. pueden encontrar como Equilibristas, la dirección es facebook.com/barra EquilibristasOficial para, para、sí. entrar de manera directa. Y bueno, ahí vamos subiendo todo lo que son las fotos que, que sacan algunos amigos que se ocupan también con la fotografía,、mm. que, están, que por, de por sí sacan muy buenas fotos también. Y ahí está más o menos el retrato de toda la escenografía. Eh, bueno, eh, por, en particular, Lucamba, lo que hicimos fue una grúa de. de De, como dijo él, de cuatro metros. En el, en el escenario, pusimos, el b a t e r o Mati hizo una tarima para él、sí. también, que quedó repiola. Hicimos dos telas. Hicimos, un amigo también nos hizo dos banderas largas que colgaban de los costados, Y así que le dio una impronta.、Sí. Qué bueno、está, quiero é bueno u q ver imágenes de eso, así que voy a meter en la, la página para ver si、sí. tienen alguna foto. Sí, sí, sí, sí fotos、sí, tenemos sí. que tener. Nos pasó algo igual ese día que nos olvidamos de poner rec en una cámara. Estás jodiendo. No. Fue tanta la, la producción,、más、por d e c i r d a manera. Más, más o menos lo que me pasó acá, que yo no、si, sé si puse rec, pero bueno, no importa. Este, entonces, pará que me fico, a que me fico, ¿me,、no. me va a parar? Es importante. Sí, no, nunca lo aprendí. Ah, bueno. Claro. Esto es radio, ¿verdad? Sí, Sí, sí. Bueno, nosotros cuando terminó el recital,、eh, fuimos arriba, había como un pullman, donde estaba la cámara con el trípode enfocando, prendida, pero no estaba grabando. O Toda, sea que... Todo armado, pero faltó apretar un botón. O sea que todo lo que hicieron. Todo、no、lo, lo que hicimos, le, claro.、No、lo tienen por la...、Claro. Por, en fotos. En, en fotos y lo que haya grabado alguno que a l g ú n celular vueltas, dando vueltas, ¿no? sí. Nada más.、Oh, qué m a d e de s t o No, <risa> no se no puede creer、nada. el esfuerzo sí, ese. Sí. Pero che, bueno, armaron una d r ú a gigantesca.、Ah. Eh, todo para que no solamente、eh, b r i n d a r a la gente. Algo musical, sino también algo estético. ¿no? Sí. Sí, es es la ¿Eso n o tiene mucho es, que es ver e n e manager que decía que está en b e l a s Artes? d i i、no. j t e、eh, no, no, no, no, no, de Juan,、ah, de Juan, Gascos, eh, no, Juan Gasco. No,、okay. Juan ¿No? es el que nos grabó, el que nos cantó la casa ¿Sí? bueno, y nos hizo、sí. el, como productor del, del demo. También, no, Gonzalo lo que hizo fue sacar las fotos. Ah, ok. okay.、Eh, hace de todo un poco también. Y g r ú a s Y g r ú a a s t m b a s Nosotros habíamos hecho, hicimos una fecha en Zenón. El 6 de marzo pasado,、sí. eh, como fue la p r i m e r fecha grande que hicimos、eh, este año, y también la idea siempre es apuntar a lo que es la, los audiovisuales, las proyecciones,、eh, las relaciones de los temas, los videos, buscamos videos, hacemos,、eh, y eso para nosotros es algo que, que, que suma. Es hacerlo con profesionalismo. Claro, sí,、Manimelo. sí, sí acá en La Plata está el nivel, o sea. No solo puedes ir a tocar, sino como que cada vez es más, ¿viste? Y te、sí. exige cada vez más. No solo tenés que tocar, hacer buenos temas, tocar bien en vivo, sino que tenés que dar más cosas. Es que lo que decimos siempre, ¿no?、Eh, acá en La Plata te van a ver muchísimos músicos. Sí, y que no es、sí. músico es el que、eh, carga los equipos. Y si no carga los equipos, el que hace sonido. Sí, sí, sí. O sea, todo lo, el público que tenés se dedica a esto. Entonces.、Sí. No puedes andar volando de arriba del escenario. Es verdad, sí, sí. O sea, tenés que estar、sí, pila、sí. porque están todos mirando detalles. n、sí, sí, sí, o、claro. no、miran. Uy, qué bueno, cómo suena. Es mentira eso. Están todos así atentos a ver el s o n i d o a ver si está bien el s o n i d o v i s t e、eh, Cómo sonó. No, s o n s e s Parece joda, pero es así. A、Ajá. mí me lo cuentan las bandas de Buenos Aires cuando hacemos las notas allá. Dicen que viene acá y es, hay que tocar acá la plata porque están todos atentos, ¿viste? No están. En Buenos Aires es más este. Más tranquilo. Eh, están todos, qué sé yo, viste, Caravana, y no, no sé. Y acá están todos así, viste, mirándolo, a ver qué onda, qué están tocando, qué tocaste, a ver la viola que tenés. Sí, sí, sí, de verdad. Son detalles, ¿no? Pero、sí. que eso hace también que la vara vaya subiendo y que el profesionalismo sea mucho mayor para las bandas que están arrancando también. Sí, sí. O sea, sí, sí.、Eh, antes me andaba a tocar con cuatro cosas y a la mierda, vamos.、Mm. Pero ahora es como que si haces eso, se nota mucho. Claro. Claro. Sí, nosotros de, de arrancar. Cuando arrancábamos, obviamente íbamos, enchufábamos, tocábamos, tocábamos más o menos. nos subíamos, nos bajábamos. Y, y nos bajábamos.、De、acá, ya 20 días antes estábamos 5 lucas abajo en plata. Por、sí. todo lo que habíamos gastado. Sí, sí. Y、mal. no sabíamos si lo íbamos a recuperar. Pero, no, y además, sí, ya, bastante... ya otra per per per perspectiva de lo que es la organización del show en sí. Porque antes dijimos, bueno, hacemos una lista de temas, tocamos y listo. Ahora nos organizamos en el sentido de tocar, ver. Eh, enganchar los temas, que no haya un silencio. El tema de, la, de las luces es muy importante para nosotros.、Uh -huh. y, claro. y eso es como que también te da una, una manera de seguir de acá en adelante, ¿viste?、Sí. Es como tratar de, de seguir el mismo camino. Y、sí. eso, intentamos mantener una estética en casi todo. Está bueno eso. ¿Quién es el que se encarga de la composición?、Eh, yo. Y, y, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es tu método? Porque cada uno tiene su método propio.、Eh, de, no, depende. De... v e n d e el día. ¿Llegás? O sea, a lo que voy. Por lo general, no. Arranco、Armas、la canción.、Eh, yo, en, sí, cuando digo método, me refiero a esto. a r r a n la canción, no sé, de alguna forma, en algún lado, y caes al estudio y le decís, mire, chico, tengo esto.、Sí. Así lo haces y、sí. ellos lo van. Sí. Meten mano. Y... Por lo general, la arranco, sí. Con la guitarra, que, que si encuentro algo bueno.、Sí. Por lo general es un riff. Sí. En base a un riff hago. Lo que es la estrofa, el estribillo. Y empiezo a escribir siempre con una melodía. ¿Siempre recasco letra? O... No, no, primero con una primero melodía. melodía. Si no está la melodía, no escribo no, directamente. No escribes, no. Después, si tengo letra, se la pongo y voy con los chicos a ver si les gusta. Y lo empezamos a elaborar entre l o s tres.、Ajá. Ya con una estructura hecha, con un riff,、está、por lo、bien. general. ¿Y, y ustedes l e dejan meter mano en lo que.? Sí. sí no hay problema. No, no yo le pregunto, p o e s un tema. No,、ese. no. Sí, este, sí. Pero está bueno. O sea, meten mano todo, más o menos, de lo, lo, lo que él lleva, y ahí arman la canción y queda, queda formadito. No, y ¿verdad? él llega,、sí. lle, eh, lleva la canción. Hay, hay temas de ahí del, del, del demo mismo, están grabadas, que hoy en día las, las cambiamos,、sí. la, la, las tocamos, ¿viste? Por una manera de decir. Bueno, está bueno, está bien. Eh, la canción en sí, desde de, de un momento, se hizo así.、Me、gustó así, y bueno, a la hora de grabar se registró así. Pero、eh, con el correr de, lo, de los meses y de los ensayos y demás, se van, se van, sí, ocur se van ocurriendo poquito, cosas ¿no? como sí, sí. para decir, Che, esto queda re, queda re bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y a veces hasta que se reversiona el tema totalmente. Está bueno eso. eso, está, eso está bueno. Sí, creo que no, no tenemos ningún tema. Fijo, fijo, directamente. Se puede modificar en algún、sí. a l q u i momento. Siempre dentro de lo que、claro. es más o menos el、sí, tema, obviamente, sí, está no, claro. Pero, está claro, pero sí, por ahí sí, le agregas、sí. una viola, le agregas、no. un sonido, le agregas un, un arpecho d s tinta, no sé, algo. Sí, sí, sí. sí. sí.、Eh, bueno, ¿qué es lo que se viene ahora? De ahora en más ya llega fin de año, queremos saber qué, qué es lo que se viene para ustedes, ¿no?、Eh, está, estaremos tocando alguna que otra vez más.、Ajá. ¿Una o dos? ¿Están armando una, alguna fecha o todavía no? o Todavía d v están n i Creo que a lo lejos.、Eh, Por noviembre. Si quieren jugar de nuevo con, lo, con algo c o m lo de Lucamba que hicieron, por lo menos para que ande la cámara cuando viene la grúa, qué sé yo. <risa> no sé. Es difícil, sí, es es es difícil. Perdido mucha guita. No, no, no, no, por no, suerte no, no, no. Está bien, listo. No, pero el tema、eh. es que también tenemos otros proyectos también、claro. en el futuro, como para, para querer en, encarar una, una especie de preproducción como para el año que viene, si todo está bien, poder llegar a grabar un disco. disco. Estamos tratando、sí. de averiguar. Por todos lados, gente que pueda dar una mano para laburar.、Eh, y, y eso, capaz que、eh, a la par de hacer una fecha así grande como hicimos la de Lucamba,、eh, es como que nos da. como que no nos da el tiempo para organizar todo y estar en todos los detalles. Ajá, Entonces, capaz que si pinta alguna fecha,、eh, tenemos alguna el 29 de noviembre, falta en pura vida.、Eh, Invitados de una banda de unos amigos, y, y después estamos viendo eso. Si pinta tocar, lo analizamos bien, si, si está bueno, y bueno, tocamos así. Pero el proyecto está. El, están medianamente... enfocados en el disco, me da la sensación. No, no, quieren, no quieren Lola, quieren hacer un disco y tener el disco a la calle, ¿no? Y, y el... eso lleva mucho laburo, ¿sí? Entonces, Porque, dice, ¿sí? sí, mucho laburo y mucha plata. Sí, sí, ¿Eh? sí. sí. Hay, que, hay que empezar a juntarla de alguna forma. Pero está claro, está, está bueno eso, ¿no? Tener ese objetivo, un objetivo importante. Sí, sí. Porque tener un disco es su tarjeta de presentación, ¿no? Sí, sí, el q o esto, de... esto somos nosotros.、Claro. ¿Eh? Y, y después ahí sí vendrá la, la presentación oficial en, en algún lugar lindo, y, bueno, pero ya con, con, con el, el primer paso dado, con el disco bajo el brazo.、Sí. Che, yo les quiero agradecer que hayan estado hoy con nosotros aquí en, en, en Acá Rock. Siempre nos gustan que nos visiten y que nos cuenten proyectos, nuevas cosas. Algo que, surga, que surja y, y que podamos disfrutarlo de antemano. Después, cuando ya triunfan, tienen que seguir volviendo. No es que es ahora. Pero la idea es este, compartir un rato, charlar de lo que están haciendo y, y dar una mano que la gente sepa lo que es equilibristas y cómo pueden hacer para escuchar su música. Así que, bueno, cuéntenle a la gente cómo pueden hacer para escuchar el demo. Bueno, para escuchar, el demo está subido en YouTube.、Eh, nosotros tenemos un canal. Eh, que es、eh, Equilibristas LP,、uh -huh. pueden encontrar así, ahí tenemos subido el demo entero, el tema por tema, tenemos algún que otro video grabado artesanalmente y subido. <risa>、eh, y, y después, bueno, nos pueden encontrar en, la, en las redes sociales, viste que hoy en día todo esto de las redes sociales ayuda mucho y bueno, nosotros manejamos bastante por ahí, es Equilibristas. Dale. Eh, en Facebook y en Twitter tenemos a equilibristasLP. También nos pueden seguir por ahí. Vamos tirando info más o menos de, de lo que va pasando con la banda. Espectacular, chicos. Muchas gracias por haber venido.、Muy、es、bien. un lujo, en serio, t e n e r l o s aquí y escuchar su buena música. Hoy estuve escuchando el disco mientras editaba, y preparaba las cosas. Me iba haciéndolo con equilibristas para saber este, lo que estaban haciendo. y Me encantó, por eso te lo dije. Me encantó、sí. lo que están haciendo. Y bueno, arrancaron bien. Ahora hay que prepararse para. Para armar el disco, loco. Gracias por haber venido. Bueno,、sí. no, muy muy, muchas、vos. gracias a vos por la invitación. Por no, abrazo grande, loco. Este, y cuando tengan fecha me avisan y nosotros le damos la promoción que corresponde para, para la fecha que sea. Este, así que no hay problema por 10 mil pesos. Nosotros con para aquel lo hacemos lo que sea. No tenemos ningún tipo de problema. Nada, mentir. vengan y, y nos cuentan en serio. Y promocionamos la fecha para, para que la gente vaya y sepa que el equilibrista l e va a estar tocando en algún lado. Dale. dale, dale. Nosotros、gracias. nos despedimos.、Eh, muchas gracias a toda la gente que ha estado con nosotros, que nos ha acompañado. Les pido disculpas por lo de Nito, pero bueno,、eh, las comunicaciones a veces nos fallan. Teníamos todo cerrado hace tres, dos días, pero. A veces se complica, igualmente lo vamos a tener la semana que viene. Muchas gracias. El t a n o Marcelo fue un lujo. Le mostramos otras cositas que hay aquí en, en la ciudad de La Plata, como Equilibristas, por ejemplo, que es una banda que está avanzando, que ya tiene su demo, que lo estoy mirando y que me lo voy a llevar a mi casa para escucharlo otra vez, pero ya directo de, desde el CD. Así que、eh, muchas gracias a todos por haber estado escuchando. Gracias a Gus、eh, por la operación, un maestro. Y seguimos con mucho más a c a r rock, pero recién. La semana que viene. Chao, mirá que nos vamos a p e g u a r r o c a Así que un beso grande a Sabri, que nos vamos a ir a p e g u a r r o c a juntos con la gente de n a r v a l e s y Cajale c a s a s o Abrazo grande y nos vemos la semana que viene con muchísimo más acá, rock. Siempre arregla, cumplió su deber.